El pampeano Martín García Ongaro, propuesto para el cargo de defensor federal de la víctima, defendió la semana pasada sus pliegos y su postulación ante la Comisión de Acuerdos del Senado. Te saludan de este lado Juan Pablo Gabaza y Lautaro Bentiveña. ¿Cómo estás, Martín? Buenos días, ¿cómo les va a los dos? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, bien acá andamos. Bien. ¿A vos cómo te va? Muy bien, muy bien trabajando, pero, pero bueno, pero bien. ¿Cómo fue ese trámite en el Senado? ¿Lo que esperabas? ¿Pudiste desarrollar las ideas y los conceptos que pretendías o más o menos? Sí, no, no, Este fue muy gratificante, sobre todo muy esperado, porque eh, tuvo tuvo un trámite largo hasta que, bueno, finalmente se pudieron convocar, de hecho se convocaron en, en extraordinarias, Este el funcionamiento de las comisiones debería funcionar a partir del día de hoy, digamos, eh, y estuvo bueno, digamos, fue una exposición donde por lo menos pude sintetizar eh, muy apretadamente algunas cuestiones que tenían que ver con mi perfil y con los perfiles de la postulación, digamos, los, los resultados del concurso, Y un poco una proyección sobre lo que, lo que implica el gerenciamiento, la gestión, digamos, de la defensoría, que en realidad es una funcionalidad que vengo trabajando hace muchos años, pero bueno, este, este es otro ámbito porque es un ámbito federal, tiene otro universo de delitos, otro universo de víctimas. Eh, Martín, para aquellos que te están escuchando y que por ahí no conocen cómo es el organigrama, este es un lugar nuevo, es una defensoría federal de la víctima. Contanos en qué, de qué consta eh, este nuevo rol que vas a ocupar dentro de la justicia federal. Bien, en, en general, digamos, la, las defensorías públicas es, eh, tradicionalmente han sido estructuradas para defender imputados de delitos, digamos, ¿no? Uh -huh. el, a partir de, de algunas décadas, digamos, este, en especial a partir de Bulacio, digamos, que fue como el, el, el, lo más emblemático ¿no? en, en términos regionales, digamos, de, de, de un estereotipo de víctima de violencia institucional, eh, la, la presencia de la víctima en el proceso penal tuvo más gravitación, digamos. Hasta el código anterior, digamos, el viejo código Levene que teníamos en La Pampa figuraba La, la, estaba la, la, el sujeto o la figura del actor civil, digamos, ¿no? Uh -huh. No había, digamos, la, la reivindicación de, de una víctima en términos de participación procesal casi como un fiscal o un acusador privado. Eh, bueno, esto empezó, a, a, digamos, a proliferar en algún sentido y las defensorías públicas fueron las que tomaron a su cargo en todas las provincias, en el foro ordinario, el patrocinio de víctimas. A nivel federal, digamos, se sanciona una ley en el 2017, digamos, que es la ley de víctimas, esa ley de víctimas crea como dispositivo eh, de protección de víctimas este, y de... reforzando de alguna manera, digamos, la, eh, la asistencia del Estado hacia las víctimas de delitos, crea la Cenavit, que es un organismo que depende del Ministerio de Justicia, con una serie de recursos, de programas, eh, fundamentalmente orientado a las víctimas de delitos federales, digamos, trata de personas, eh, lesa humanidad, secuestro, extorsivo, digamos, todo ese universo de delitos, y crea las defensorías públicas de víctimas, en razón de que los defensores públicos en el ámbito federal defienden imputados. Está estructurado así, está pensado como un sistema de protección de defensa pública y federal, porque es uno por cada provincia, Eh, todavía resta digamos, definir cómo va a actuar digamos, articuladamente con, con con los organismos del Poder Ejecutivo que entiendo que también van a coadyuvar a, a la actuación de la, de la Defensoría Pública de Víctimas eh, y de qué manera va a estar anclado digamos, en, en la Defensoría en General, todavía resta por definir digamos, lo que está definido, si sí, es el cargo y cuál es su funcionalidad. Digamos. Claro, ¿y cuándo comenzás a trabajar Martín ahora? Bueno, depende primero que aprueben los pliegos, digamos. Bueno. El, el día viernes se aprobó en comisión el pliego el pliego personal mío, digamos, y el de muchos magistrados y magistradas, eh, y el día jueves, presumiblemente, este, en, empiezan a ingresar el tratamiento ordinario, digamos, de, de los pliegos que ya tuvieron aprobación en comisión, con lo cual estoy a la espera, digamos, de que, de que eso se concrete. ¿Hay alguna defensoría pública que ya esté funcionando, federal, quiero decir? Eh, ¿En dónde? Víctimas, no, están, han asumido en la provincia de Neuquén, Ajá. Eh, Pedro Pugliese, en la provincia de Buenos Aires, Indijador guiberri me estoy olvidando de algunos, pero son dos o tres los que han sido ya nombrados y están en funciones han tomado juramento y están con posición del cargo. Digamos. ¿Desde hace cuánto y, y qué evaluación hay en principio de su funcionamiento? Me parece que es incipiente, todavía yo no he tenido novedades en, en lo personal, digamos, pero... Pero es insistiente, digamos, sobre todo pensando en la Defensoría de Víctimas de la provincia de Buenos Aires, no es lo mismo que la Defensoría Pública de Víctimas de la Pampa, digamos, Claro, claro. La densidad ¿Y, y, poblacional, y, la demanda, etcétera digamos. ¿Y no tienen en claro, Martín, quién sería eh, la cabeza del organismo? Quiero decir, va, organismo, ¿van a responder a la Procuración? ¿cómo, cómo es? A la Defensoría General de la Nación, digamos. Uh -huh. el, el, el, sí, la, la eso sí es, está definido. Eh, exacto, sí, sí, sí, dependen y están anclados, digamos, en... En, en, en, el, en el programa o, digamos, o, en, o en el organigrama funcional de la Defensoría General de la Nación, sí, sí, claro. Bien, ¿y, y qué te provoca, si es que te provoca algo, eh, uh -huh. pasar en algún sentido de la justicia provincial a la justicia federal, sobre todo con lo que la justicia federal ha sido castigada, con justicia en algunos casos, valga la redundancia, uh -huh. en los últimos tiempos, a, a tanto que ha habido coletazos acá en La Pampa, no que siempre fue como... Una provincia alejada de Comodoro Pi, más vale, pero en estos meses, años, hemos tenido algún coletazo por acá también. ¿Qué, qué, qué pensás? Yo de, del desarrollo de la profesión y de ejercicio de la defensoría, digamos, he tenido contacto con, con el fuero federal por caracterizarlo de alguna manera, y es muy vasto, digamos. Hay hay mucho, digamos, esto que vos este, bueno... digamos, con la caracterización desvaliosa que hoy en los medios figura, digamos, este, es con la que nos quedamos todos, pero en definitiva hay este, hay un universo mucho mayor y que estoy seguro que eso es una minoría. Eh, lo que pienso, digamos, es que las Defensorías Federales están suficientemente equipadas como para prestar una, una, una, un servicio, digamos, eh, que esté a la altura de los delitos y la envergadura. Se trata de un fuero de excepción, de delitos muy delicados, digamos, no estamos hablando de, de delitos de esa humanidad, tienen una trascendencia y una significación muy compleja. Eh, y entiendo digamos que en, en ese sentido eh, lo que yo le puedo aportar me parece que tiene que ver con, con el bagaje con la experiencia que yo vengo trabajando eh, no mucho más porque digamos sería como una imprudencia la de la justicia federal y ser tan totalizador pero creo que eh, en particular lo que los, los funcionarios y funcionarias provinciales le aportamos al sistema federal tiene más que ver con El, la funcionalidad operativa, digamos, de los sistemas procesales. Hoy el, el Foro Federal está yendo a un sistema acusatorio paulatinamente, en Saltejújul primero, luego va a mudar a Mendoza y Rosario, digamos, como para ir amplificando, y son códigos, y son sistemas procesales que nosotros venimos conociendo hace mucho. En el Foro Federal todavía hoy se habla de los jueces y instructores, y hoy, bueno, el sistema de audiencia, el sistema de, de delegación de las funciones, propio del sistema acusatorio, es un ámbito que, que me parece que... que Digamos, favorece la transformación de poder este, de poder judicial a nivel federal Estamos hablando con Martín García Ongaro, quien fue propuesto para el cargo de defensor federal de la víctima Martín, eh, va a comenzar un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia de La Pampa en el mes de abril si te designan antes, ¿vos podrías entrar a trabajar ahí? Digamos, depende de qué víctima requiera la asistencia y la prestación eh, depende, digamos, si esa víctima ya se ha constituido antes o no Tengo noticias, digamos, de que a fines del año pasado sí hizo una audiencia preparatoria, de, un poco para organizar el cronograma de debate y para organizar los testigos. Bueno, eso, esa, digamos, creo que ahí ya se han definido quiénes son las partes, si aparecen víctimas nuevas o víctimas que requieren una prestación, habrá que ver el caso concreto, pero sí. ¿Hay demanda de casos, digo, aquí en la provincia de La Pampa? sí y muchos, nosotros en la Defensoría Pública atendemos y atendemos casi regularmente víctimas, uh -huh. eh, víctimas de familiares víctimas de delitos ¿no? eh y sí la la la demanda es mucha sobre todo porque la hay hay una no en no todas las víctimas digamos pero muchas víctimas sí quieren participar del proceso que las ha victimizado de... de reclamo de justicia de participar del proceso como, como nada con, con la significación simbólica que eso tiene porque eh, es claro que, que quien participa de por lo menos del reclamo de justicia por aquello que lo, que la resalce de algún modo eh, completa parte de su proceso individual con el con el juicio y con el proceso penal digamos Bien. Eh, Martín García Ongaro, te agradecemos mucho por estos minutos con Radio Cormes si quieres decir algo más el micrófono está no le mando un gran abrazo a usted y a la y a la audiencia de Radio Cormes